Ya pasamos los 10 años. Correctamente. ¿Y de qué se trata este programa, Lara? Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Perfectamente. Eh, mmm, ¿quién más está por ahí? Ya soy Lara. Sí, Lara y vos también. Hola, Edun Ashkenman. Hola, hola, Lara. ¿Y hay algún señor por ahí? Un Hola, abuelo. Hola, ¿y vos quién sos? Yo las manchas hoya. Ah, bueno, bueno, yo Me te quiero, bueno, te quiero. Yo también te quiero ahora que sos egresado de preescolar, eh. Eh Sí. Sí, egresado de preescolar pre desde ayer. Eh, en Río, eh, eh bueno, felicitaciones. Sí, es. Perfectamente. Bueno, eh ¿quién está en la operación técnica? En la operación Pablo Guzo. Perfectamente. Nuestro mail otrooreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja y, y en ese Facebook tenés eh, los programas anteriores, los programas ya emitidos, incluso mañana mismo ...está el programa de hoy... ...¿no? Siempre... ...¿qué? ...perfectamente... ...bueno y... ...y empezamos el programa... ...dale... ...cinco... ...cuatro... ...tres... ...dos... ...un... ...cero... ...atención a presión... ...ya empieza el programa... ...la otra deja... ...estás escuchando... Desde la otra oreja. La otra oreja subversiva. Bueno, y el otro día en la ciudad de Buenos Aires fuimos a un concierto organizado por el Revuelto, que es un programa de FM La Tribu y de eh, no sé, estaba en FM La Tribu o ahora está en en Radio Nacional, en Radio La Folclórica y en muchísimas radios más, organizado por Alejandro Simona así y nos encontramos con un con dos conocidos. Uno con Cucusa Castiello que lo conocimos aquí con Amor Estangos, disfrutando con Amor Estangos en el en el Teatro Auditorium y allá nos sorprendió con Con ciertas músicas subversivas Fíjate cómo empieza Lito Vitale, Cucuza Castielo y Mateo, su hijo, en guitarra Confesiones de invierno, de Charly García Me echó de su cuarto Estándome Me echó de su cuarto Tuve en es profesión tú te que enfrentes a pic condición en mi vida no hay sol y aunque digan que va a ser muy fácil es muy duro poder mejorar rico y me falta un amigo y me pesa el alma de desesperar quién me dará algo para fumar o oh, casa hencadivid Y la radio nos confunde a todos Veis si en dentro la passeremal Veis si se come mi carne los noos No podremos marchar de la vida Es tentado el un motorador da para recibir quien me dará con crédito mi señor? se dio solo sé sonreí tal vez espero demasiado quisiera que estuvie saki se rara las puertas de este infierno y es posible que me quiera ir conseguir mi cobra y me divorrace el paño de un bar he voy cada la calle de un punta pie me senti un tijon y si bien yo nunca había bebido en la cárcel tuve que acabar la fianza la pagó un talito en las heridas son del oficial Hace cuatro años que estoy aquí y no quiero salir ya no paso frío y soy feliz mi fortaleza al estarte y aunque a veces me acuerdo de ella dije o Jesús caer del aparet eso la mente no hay don los domingos y los lunes es shame siento bien y seguimos con Charlie García sí pero una subversión de Cucusa y Achon Scol El torto de y los ciegos tan como 2 y 2 son 1 Por otra oreja él se llegó a mí apenas aprendo a ver aprendí a disimular mi estupidez bien bendita casandra viviendo edido el sol y finie Sige y sigue, bailando al rededor Aunque siempre seamos pocos Los que aun te podamos ver Les contaste un cuento sabiéndolo contar Y creyeron que tu alma estaba mal La medioคิดat para algunos es normal la locura es poder ver más allá baila y va y la Cassandra digo bien bien bien la pude ver no hablo yo de fantasmas ni de dios solo te cuento las cosas Porque se te suelen perder Se te suelen perder Se te suelen perder Ahí empieza la Jumba Ahí empieza la Jumba Osvaldo Pugliese. ¿Qué pa? ¿Qué pasó? Claro, es una subversión. Yendo de la yumba al living. Cucusa Castiello nos deleita con este tango rock o rock tanguero. Yendo de la yumba al living poniese Charlie García podés pasear el mimo sin cortar las flores del jardín o descambiar el sol y esconderte si no querés verme por ver, reh a vanidad con caviar desde un hotel y no tenés un poquito de amor para dar se llora en la cama Al living Sientes el encierro Yendo de la cama Al living Podes saltar de un trampolín Batir un récord en patín Podes hacer un gol Podes llevar tu nombre al cielo Al living O oh, podes ser un gran campeon Jugar en la selección Y no tenes un poquito de amor Para dar Yendo de la cama Al living Sientes el encierro Yendo de la cama Al living Al living la sino aquí te vivís el mundo se decide no hay señales que hay algo que vive en mí oyendo de la cama hacia allí siento que den sueño Godi, yendo de la cama hacia el living Pase maestro Lo estábamos esperando Pase maestro se escuchando desde la otra oreja La otra oreja argentina Bueno, acucusa a este tanguero eh que con sus interpretaciones de tango nos sorprende muy bien porque son interpretaciones, uno entiende lo lo que canta, ¿no? Eh no es que pasa la voz por arriba de las notas y no no tiene sentido el el sentido de de cada tango, pero él lo sabe interpretar. Eh estuvimos a 1 metro y medio de él. Y la verdad nos nos gustó mucho, nos gustó mucho Cucusa. Y también lo vimos a Lucho Guedes. Lucho Gadez que es un impresionante guitarrista, un músico exquisito, pero es un un lujo con la guitarra, ¿no? Y Lucho Gadez también lo conocimos en FM de La Tribu haciendo el revuelto Gramajo y y nos gustó mucho y lo encontramos de vuelta en esta en esta reunión de Cucusa eh, Cucuza, eh Alejandro Simonacci y Y Lucho Guedes Y vamos a escucharlo ahora A ver En un tema de Lucho Guedes difícil, ¿eh? Soy una tarada Lo canta Lucho Guedes Con Soledad Villamil Una actriz Por la otra oreja sus explicaciones no sé qué decirte la verdad es que tenías razón estoy en cualquier hora no me conecto pero no es combos por favor no empieces otro b que labudo el estrés no des más vuelta que eres y cómate el palo Pero prepara el divorcio y la manutención Todo tiene un precio Si quieres ser libre No seas cagón Mamor no se acan controlar Tantos sueños juntos Y solo te importa el juicio y la niña. Jodiendo yo soy la conchuda Pozo es el que siempre una vez al año niarte pasaron los años y hoy tener dos hijos y una mujer dejo de ser un placer y querer rajarte pero tenés miedo sabes que para poder mantener dos hogares vas a tener que pelarte el orto Javier no sabes qué hacer Hoy tengo un mal día Que uno que no va a volver A pasar de vuelta mujer Sab que te quiero Pero soy tan inexplicable Qué veces mi mente Necesita urgente Que caparse un poco nomás Hacerme el boludo quizás que a veré yo ya te me haces el tierno y después le pones mi nombre y sabes que yo me caliento y me olvido todo soy una tarada vení para ca Y escuchamos ese tema no con Soledad Villamil, sino en el concierto de Cucusa y y Lucho Gade, ¿no? Y ahora vamos a escuchar a Lucho Gade, a Lucho Guedes en algo muy argentino. Qué boludos. Qué boludos se llama el tema. Por la otra oreja. A Belgrano i Catamarca En el 2005 I nësio Julián 2007 I la perdimos a Camila I ya Eta bamos en Loria I San Juan Gordo no llores Que te pones tan lindo Me dan Ganas de comerte Todo entero del estero hay que dar de embarazarse roman ¿Cómo no voy a acordarme, Pichirulo? Creo que fuimos felices sin saber. Oh, me está jodiendo Lula ese memoria. Al final no nos podíamos ni ver. Todos los domingos en la cama con los te quedando vueltas en pijama nos colgábamos hablando de los viajes y las facciones que íbamos a hacer. Asete un mate. Armate un porro. La hate no seas porro ernoche que cogimos 17 de febrero 2003 y la fecha de cuando nos separamos 28 de septiembre 2010 al principio me caíste como el culo eras un pendejo morado siempre me hacías masajes en los pies te acordás en el juzgado qué boludos nos puteábamos pero a través del juez todavía no podíamos mirarnos a los ojos como hicimos semejante estupidez Dime un mejor, cambiemos de tema. Tengo unos fideos y un poco de crema. ¿Te acuerdas cuando se nos hacía de día? En pelota y jugando al ajedrez. Así te un mate. Armate un porro. në ha escuchando desde la otra oreja. Y saludamos a muchos mensajeros que estamos recibiendo en la otra oreja, Andrea de Buenos Aires, Susan desde el Gran Buenos Aires, una uruguaya, Pablo Cala desde Bogotá en Colombia. Suponemos que está en Bogotá está um, Lili, la sobrina de Mirta Baravalle, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Está um, está también eh Estrella desde México, eh, eh disfrutando este programa, Sandra desde Honduras, eh Guillermo desde Mar del Plata. Eh bueno, hay muchos oyentes a los cuales saludamos. Eh Gabriel Cabrejas todavía no nos hizo su crítica y lo espero mañana. Esta te mensa. Eh, ¿cómo decir Río? Esta te mensa. Mira, te hago caso porque soy ahora egresado de preescolar, ¿no? Y lo de primaria son pesados hago y puedes poner un poquito de música perfectamente ahí lo haremos el río vamos a la música argenta estás escuchando desde la otra oreja la otra oreja argenta bueno y el juez pasado fue la marcha de la resistencia casi seis horas pasadas seis horas de a en pleno calor porteño, unos 42 grados, nada más entre 39 y 42 grados, nada más en Buenos Aires y en el cemento de la Plaza de Mayo. Ahí estamos junto con con Elia Espen, con Mirta Baravalle, con Norita Cortiñas y con tantos compañeros que hicieron la la ronda. No nombraré a tres de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, eh apareció eh, apareció unos madres también eh a a dar una vuelta eh pero este cerraron por supuesto en eh, Nora Cortiñas, eh, Elia Espen y Mirta Baraballe. No fue una marcha muy cálida, muy buena, cálida no solamente por la temperatura, ¿eh? sino también fuerte en en las consignas, no sobre todo abran los archivos y y lo que hizo Mirta Baravalle fue juntar las consignas de todos los años de la de la marcha de la resistencia. Algunas se repetían, pero eh fueron 42 marchas de la resistencia y bueno, la queridísima Mirta Baravalle eh también también aporto desde su archivo que tenemos el archivo fotográfico de ella, ella se la pasa sacando fotos en las rondas y bueno, ya ya hubo una exposición de las las fotos de de Mierta. Pero ahí eh bueno, hubo varias mesas de debate muy interesantes y también hubo hechos artísticos. Y nos sorprendió Huracán Negra, un grupo de rap mapuche, un dúo. Vamos a escuchar Huracán Negra, Las Ancestras por la otro rija. nos me dicen al des Las ancestras me dicen al despertar Un paso adelante, confía, mira No pares, no pares De caminar y caminar Un paso adelante, confía Mira, no pares, no pares De caminar y caminar Me duele ver los peces agonizar oh, Pero yo soy esos peces que muriendo están Aguas contaminadas se riegan sin parar Es la codicia, la avaricia del que cuesta quiere dominar los ríos enfermos, la tierra arrasada impotente ante la destrucción al sol a voz desesperada entre cuatro paredes se engendra la locura, quebrando la estructura del bien y del mal confusión, ansiedad maltrato sin piedad y la violencia huinca esparciendo su enfermedad espíritus muertos, nos quieren evangelizar y hace quinientos años de esclavitud y esclavizar asesinos, departamentos Palabras de valores, qué ironía Ni la muerte más injusta estas voces detendrá No las detendrá, no Ah, uh. ah La tierra se levanta en la voz de una mujer, palabras y senderos en la búsqueda del ser. Yo soy de la montaña y ese es mi lugar, no la selva de cemento ni su triste soledad. Soy agua que corre libre, soy tierra en la piel, soy pájaro que vuela en un nuevo atardecer. Llegar es mi propósito, mi norte y mi destino, la voz que yo pido y por eso se lo digo.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 cantun nutun tum taki tru tu ka meu askintun tani ku ifike ku secu Urraca negra mar pare de blancas puta que chao askintun <un scare> tani pune hue me hue askintun tani pune hue me hue paredes blancas papeles fotos experimentos atraviesan el tiempo la mirada del wing que alimenta su juego su compulsión de acumular trofeos Genocidas científicos, genocidas científicos. Con el tiempo corre el tiempo, corre el tiempo. Corre, el tiempo, corre el tiempo, corre el tiempo, corre el tiempo. Corre el tiempo en una espiral y se vuelve a repetir. Y se vuelve a repetir. La fría alta del mármol en sus escaleras alarga la espera. Altiveyo en su vitrina de madera Nos quieren envolver objeto pero nuestros espíritus son guerreros Palabras como susurros se escuchan al oído Se que nos ve, se que nos sentis, vínculo ancestral nës unë akëi Se que nos ve, se que nos sentis, vínculo ancestral nës unë akëi Que devuelvan hasta el último de los huesos que se robaron en la campa në al desierto Que devuelvan y que renazcan otra vez Kwi-fi-pu-weita-fe, kwi-fi-pu-maji, kwi-fi-pu-la-mien Que rompan el silencio, que lleva mas de cien años de espera No creemos en su cristo, no creemos en su iglesia No creemos en su ciencia, que vuelva ta niki-mun, ta nirraki-suanta, ni mehue -ni Nuestra autonomía para romper la dependencia del colonialismo que envenena Kimbenina, kimferma, kimbenina, kimferma, amtuni kutanguika, amtuni kutanguika, amtuni kutanguika cantu nutrum tum tani trutuca meu askintun tani cuifi ke coskeñuke askintun tani cuifi ke futa ke chao askintun tani pune we mone we askintun tani pune we mone we estintun anatu trutu ale trfif click it askintun do ій 3 6.– 7.at Christmasка i 20.4 kavram i 25.45 nd Porto Trenshatcha. Negus tās ju�� Ashet cetera been, ära lo spectnelle chickens. If a evit rude Pawara ndմ DMiz valėjera. Divitam қ �mdamn38s ÷ iwera ismenni qen Melchira ndител zomonk hip菜ia hitter. Hrundin ウ terms att Wise man, lands hatal ndi ぞ cafe. 39 o ndi ғарstroy drawnk ndi ғar ndi ғam. You assimer treen nh thank. H 10 where ndi ғanj.原 ү himself ған. Қалito ос Duy nqus. correlation. Heksha. fored тен28s. NĖ ғ Ra de jeros superiores pero la amo po, en su silencio inmenso se encarga de ellos se encarga de ellos se encarga de ellos <tose> sé que nos ves sé que nos sentís vinculados extraños une aquí sé que nos ves sé que nos sentís vinculados extraños une aquí nos pedís es que tú Aquí te lo pienso que no sentís con ancestros y aquí te lo pienso que no sentís con ancestros y aquí te lo pienso que no sentís con ancestros y aquí Ya llega este 12 de diciembre una delegación de autoridades ancestrales mapuches de Quelche para pedirle al Presidente de la República Argentina que resuelva la situación de cárcel que están atravesando nuestras Pula Güem, de los Tlaxquem y Pulmapu, sobre todo, la defensa de la Güem Machi y Betiana Coluán Nahuel, y el retorno a su rey Güem. Mari, Marimay, yo soy Mariana Güem, soy la Ñuque de la Machi, también viniendo a pedir acá que nos reciba el Presidente para que nos devuelvan nuestro territorio el rengue de la Machi y que eh suelten a todos los Pichi a las mujeres que están detenidas que están presa con su lucha Mami Mari Koncheinki maubro misani pinguen chekalonko pachanto ma tan de inchi fachi waria meun llegamos acá para que esto relato como pueblo mapuche mapuche te volche sea sea audible hay una situación de una represión sistemática de parte del Estado y creemos que el diálogo, la palabra va a generar eh entre todos un un, un territorio fértil para que nuestro nuestra palabra sea escuchada. Por eso estamos acá, no nos podíamos. Saí, eh, no hay cortinas también con la fase de casa de barro, línea fundadora. Bueno, te a esta compañía ha estableceración en este periodo que viene para el presente era bonita, siguiendo de tres ambientes que se ha recibía esta emigración que se escuchaba y que se empieza a que tal los dichos o vanos de convoynos aboliribles que ya sola que no han tenido tanta pérdida, que se atiende y se, se libera a las mujeres majuches que están presas en condiciones inframadas. Y pedirle nuevamente al Presidente de la República que reciba a esta de delegación en momento o conmigo. Desde hace dos meses el territorio... Eh, era... Estamos escuchando una intervención, una eh, conferencia de prensa era un reclamo por fundamentalmente por la libertad de las presas políticas, ¿no? Eh la comitiva de autoridades mapuche Tehuelche serán recibidas eh mañana miércoles eh por el poder ejecutivo, bueno, están para para exigir la libertad de Pulamien y la desmilitarización del territorio, ¿no? Allá en el sur de Argentina. Bueno, y tenemos mensajes también eh que per me permito leer Isa de la Plata con la cual estuvimos en en la Plaza de Mayo, en la marcha de la resistencia, eh me dice, como dijo Malena de Actitud María Marta, ellas, por las madres de la plaza son las verdaderas raperas de la vida. Tal cual, ¿no? y vale la pena la mención especial para nuestros compas de Hijo Zona Oeste que rondaron alrededor de la pirámide de la Plaza de Mayo toda la marcha de la resistencia, casi 6 horas de de marcha estuvieron rondando porque mucha gente a pesar del calor eh bueno, mucha gente con el calor se iba a la sombra eh a escuchar las las interesantes mesas que había eh, de debate con con periodistas eh por supuesto periodistas alternativos de la retaguardia de de también eh la colectiva y de FM La Tribu. Bueno, este pero vamos en el próximo programa a escuchar más de lo que pasó en la marcha de la resistencia y ahora nos pidieron un tema Los Texis, una subversión. La marcha de la bronca de Niel Cantillo de Jorge Duriez de Pedro y Pablo, ¿eh? Los Texis por la otra oreja. Bronca quando si assenna il moralista E entrano accorreno gli artisti Bronca quando s'e su Bronca de la luce del dia Se che n'è parassia sciopercia Bronca della gloria della mia Bronca che se può resitare Lo che suo stro, con il guante devisiculà. Fal che manecano stiulines, de la marionetta in generale. Se manchiamo il cavo la spada già, il rossi de sempre la diso. Con las cesadas nos tumirà, e con el de vaso se tradirà di dà. 1, 2, 3, 4, fáts此, tja rezətata, zi rèspondis d eben con mese je mulheres cloja i lhãs Tan con descaro pero nunca nada queda claro Porque porque roba la selta pero también roba el gobernante Porque porque se priva de otro hasta no quiero decir aunque modo Yo que porque no se paga alianza si no se encierra a esperar Van de conquista se, con la fuerza con explosión, bronca fue pues entonces cuando quieren que me corte el pelo si no son, desme cosa que nada el pelo libre, que la libertad configaron, marcha unidos no, pero no Sí, sí, sí, vamos. No te conozco de docente. No que queda bien esperar esta. Marcha de la vida, de la fe. Marcha uno, no puedo fe. Dale con ese time bomb, che. X, carnavalito, cumbia, carnavalito cumbia. Por la otra oreja. Ya bailando muy despacito, la de nueva llora hasta maimará. Se baila como un carnavalito, pero es una cumbia. Pa que todo Dados si solteritos así tu hermano para invitar que si está muy sano toma un traguito que Un pasito pa delante, un pasito para atras, dando vueltas despacito, vamos todos a bailar, un pasito pa delante, un pasito para atras, dando vueltas despacito. Pa vuelta despacito, vamos todos a bailar, pa que todo, todo baile, carnavalito cumbia. no, emposas eh, una colaboradora, ¿no? Entonces, hazlo posible para para decírmelo de otra manera, ¿verdad? Eh, no no escuché. Eh, me lo vas a decir de otra manera ah, eh Lara. Y estás con cara de ofendida, ¿no? Este, te dije que se termina el programa. Pero me seguí eh tirando mala onda. ¿Me lo podes decir bien, por favor? Está bien. Presentando la versión de Hasta siempre y listo. Eh bueno, listo, ahí me gustó más eh estos colaboradores. Bueno, eh y en la y en la marcha de la resistencia vino Orlando Goldman este charanguista con su trío y y tocó eh un tema, ¿no? que vamos a cerrar como casi todos los programas con una versión esta de de hasta siempre, ¿no? de Carlos Puebla y le insertamos el audio del subcomandante insurgente Marcos cuando era Marcos eh hablando del Che. Lo escuchamos ahora. Ahí está el charango impresionante de Rolando Golman, siempre un tipo solidario, comprometido, a pesar del sonido de la plaza, ¿no? Hasta siempre, Gra gracias a Pablo Guzzo en la operación técnica, gracias a los oyentes que nos envían eh sus saludos y a los que no también está siempre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 Después supimos que era cierto, que en una convención se triunfa o se muere si es verdadera. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Y entonces el Che y yo son camino. Al despedirse, por decir hasta luego, el Che decía hasta la victoria siempre, como bien dice, nos vemos al parto. Una y otra vez la imagen del che soñando en la escuela de Liguera reclamaba su lugar entre mis manos. Le devolvía Angela en esos ojos entrecerrados y esa sonrisa irónica, diciendo lo que pasó y prometiendo lo que pasaría. De dicho soñando, debí haber dicho muerto. Para unos murió, para otros se durmió. Sin esta equivocación modernos dijo que la historia había terminado en la quebrada de sigma dijeron que la posibilidad de una realidad diferente mejor fue destruida dijeron que la red espía terminó terminó bri